Fendoreya, 101.8, Radio Topo. Buenas tardes a todos i todas. Eh, me fa gollo de charrar a través ta fendo orella. En primerías me cocaría dese llatos muitísimos mas programas en as veniensañadas con a mesma rasmea con cual as ha feito iste programa como como Kutio. Eh tos vou a, a convidar a fer una gambadeta radiofónica por as tigras de Baztan en Nafarroa y mas en concreto en Elizondo izondo, aunque nos charrarachen de Aika, asociación que, que treballa e que amuestra l'Eusquera. En primer día, si vamos a presentar a la persona responsable del Euskaltegui, en este caso, Seixuinki, eh, Escuela de Euskera de, de lizondo en la Val de Baztán. O suyo nombre, Ye Elena. Bueno, en primer día, muchas gracias por, por estar con nosotros y charlando en esta entrevista. A vosotros. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al registro en castellano para que nos <risa> entienda Elena eh, y sea un poco más, más fácil. Bueno, eh, empezaríamos con, con la pregunta de qué es AECA para la gente que igual no lo sabe y cómo surgió AECA, el, el, más que más el, el Euskaltegui aquí en Elizondo. Bueno, AECA en sí es una organización que está extendida por toda Euskal Herria y es, es su objetivo es la recuperación del, del Euskera en, en Euskal Herria y bueno, aparte de la recuperación, un poco la re esto es que la gente utilice este idioma eh, pues eh, nosotros nos dedicamos exclusivamente a enseñar a adultos y bueno pues eh, la verdad en nuestra zona en batán pues es bastante euskalúnes un 80% más o menos de la gente eh, habla en euskera, lo que pasa que no está alfabetizada por eso nuestra coordinadora en principio empezó eh, un poco pues eso para alfabetizar a esta gente. Porque hablar si sí lo hablaban, pero pues lo que es escribir y lo que es leer, pues no, no controlaban. Y luego se vio la necesidad de que, aparte de alfabetizar a esta gente, había mucha gente también que no que no lo hablaba. Y había interés de aprender y bueno, pues en medio estamos. ¿Tenéis mucha mucha gente en los cursos? O... Aquí en Baztán eh, estamos unos 30. Unos 30 alumnos tenemos, estamos tres profesores. Y bueno, pues bastante contentos. De tres años a esta parte parece que se va recuperando. O sea, que dices que lleva tres años. Entonces... Tres años llevamos eh, Ollanco y yo. Uh -huh. Sí, antes estaba, pero bueno, yo lo a otra gente y la verdad, bueno, hubo unos años un poco de, de bajón. La gente que estaba no era de aquí y, bueno, pues eh, flojeó un poco. Pero bueno, desde que cogimos nosotras con muchas ganas y, y así, bueno, pues la gente también te conoce aquí en el pueblo y tal. y bien estamos contentos. Como buena acogida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te quería preguntar también por la córrica, ¿no? Que es de obliga, obligada pregunta. Eh, la córrica que se celebra, según me dijiste, cada dos años. ¿Puedes explicarnos un poquito qué, en qué consiste la córrica? Sí, mira, la córrica empezó, eh, bueno, este año pasado un poco córrica y fue la, la 16. Y la córrica en su día empezó como para recoger dinero, porque en AEK siempre hemos andado bastante justos de ayudas económicas y todo esto, y fue más que nada para recoger dinero, entonces lo que es en sí es una carrera, una carrera de relevos diríamos, el relevo va pasando cada kilómetro de una mano a otra y recorre toda, recorre toda Euskal Herria, se intenta entrar en todos los rincones, todos los pueblos es imposible pero bueno, todas las zonas sí que se tocan. Y bueno, eh, la manera de recoger dinero es, lo que hacemos es, eh, se venden los kilómetros, entonces generalmente suelen ser grupos los que compran estos kilómetros y luego ellos se encargan de correr ese kilómetro que han comprado el testigo suele llevar eh, un mensaje dentro que bueno nadie sabe lo que lo que hay hasta que termina la, la carrera lo que sacórica y se lee ahí el final cada pueblo supongo que el oscalrí de la zona será la que se encargue ¿no? de la organización sí. Bueno, está centralizado todo en Bilbo, pero eh, luego cada zona la trabaja un poco el Euskal de ahí. Sí. Y bueno, la verdad es que empezó como una ayuda para AEK, pero hay veces que solemos decir que nos ha sobrepasado la córrica, porque hay mucha gente que conoce lo que es la córrica, porque es una gran fiesta al fin y al cabo, y, y no sabe que AEK organiza la, la córrica. Hay gente que no sabe lo que es AEK y en cambio sí conoce la córrica. Ya. Yeah. Luego, eh, me gustaría, bueno, la gente ya en, en Zaragoza conoce las escuelas de Aragones, se van conociendo un poquito más y, y yo creo que el método que, por ejemplo, se utiliza allí en Nogarao, en Ligayo de Fablán, que son las escuelas de Aragones, es muy parecido al vuestro. ¿Nos podéis explicar un poquito qué, qué métodos son, son los que utilizáis aquí para, para enseñar el osquera? Una uh -huh. breve descripción. Sí, pues mira, eh, como antes te comentaba al principio, en una ECA, aparte de enseñar a Euskera, eh, lo que queremos es eh, un poco empujar el que la gente hable y lo use. Entonces, eh, un poco con estas miras eh, lo que usamos es el método comunicativo, que se le llama. Eh, también se aprende a leer y a escribir, pero bueno, eh, en principio le damos mucha importancia a lo que es la palabra en cualquier idioma, no solo en Euskera. ¿no? Eh, lo importante es comunicarte con la gente en ese idioma entonces eso es lo que intentamos desde el principio eh, inculcar a los alumnos ¿no? que además pues es la oportunidad de, que tienen de estudiar en Euskal Herria un idioma de aquí y lo pueden utilizar en cuanto salen de clase tienen, no es como aprender inglés sí. que luego no lo puedes utilizar o alemán en la euskera pues tenemos esa ventaja y es lo que intentamos inculcar a la gente un poco la conciencia de que porque no es aprender y hasta dejarlo en, en un cajón, sino pues sé que vivimos que uh -huh. Luego también eh, una pregunta, bueno, está relacionada con Navarra, ¿no? En vuestro caso, el gobierno de Navarra que en principio las ayudas sabemos que son mínimas, me gustaría saber si alguna vez ha llegado a colaborar con vosotros, o sea, haciéndose alguna ayuda de algún tipo o, o no. Uf. <risa> Con el Gobierno de Navarra siempre hemos tenido problemas. Eh, en principio eh, siempre han dado una, una subvención, la verdad es que así pues ellos también quedan muy bien, ¿no? Esta subvención es mínima, mínima, mínima. O sea, nosotros no nos cubre no nos cubre ni, ni un cuarto de lo, del gasto que puede producir un alumno para, para lo que es acá Y bueno, siempre hemos andado con tiras a flojas, nos exigen muchas cosas para conseguir esa subvención y pues, por ejemplo nos piden un ratio de, de mínimo 10 alumnos en cada clase, que en algunos sitios es imposible. O sea, aquí en Bactan, por ejemplo, es, es imposible cumplir ese ratio. Eh, luego, pues aparte, este año también hubo, bueno, este año no, el año pasado con la Corrica hubo un poco de, de historia, ellos compraron un kilómetro eh, en Pamplona, y bueno, lo corrieron, pero pues luego se politizó todo el asunto. Eh, y dijeron, bueno, pues debieron de salir eh, gente que iba corriendo en la corrica, sacó fotos y sacó historias que con, a ellos les vino muy bien y con esa excusa, pues bueno, ni pagaron el kilómetro que, que habían comprado y aparte, pues bueno, nos han estado amenazando hasta ahora con que nos van a quitar toda la subvención. Parece que se ha quedado en eso, pero bueno, pues siempre tenemos esa amenaza y ese miedo y, y la verdad es que, que la euskera por parte del gobierno está bastante dejado, es una pena. Bueno, ahora me gustaría preguntarte por, por si, si conocíais por ejemplo la existencia del de aragonés, de la lengua aragonesa y, y un poquito pues alguna asociación como nosotros que habíamos estudiado en, en Nogara, pues este año habíamos hecho la presentación del Oñés en Zaragoza y también colaboramos con ellos pues en, en, en Echarría Aranás este año, entonces no sé si tenías conocimiento pues de la lengua o de alguna asociación de este tipo de en relación a la lengua. Sí, bueno, yo la lengua sí sabía que, que existía y que teníais vuestra propia lengua ya. Lo que no sabía era que se daban clases en, de esta manera, además, ¿no? En plan un poco de ya con vuestro método de, de enseñanza y todo esto me sorprendió. Me sorprendió, pero bueno, me alegro de que existan <risa> estas cosas así, sí. No sé si querías también comentar algo porque es una entrevista un poquitín corta, si querías comentar algo, algún apunte que dar. Bueno, pues sin más, te puedo contar un poco, eh, AECA es eh, una organización, una cooperativa que trabaja por la alfabetización y euskaldonización de, de la gente adulta, y bueno, es eh, la más grande que hay en Euskal Herria, hay otras organizaciones, ¿no? pero bueno, la nuestra es la más grande, y empezó en un poco en 1965, se vio la necesidad de que la gente tenía que aprender a leer, a escribir y lo que ahora son euskaltegis en su día fueron gaueskolas, son escuelas nocturnas. La verdad que la gente aquí ya tenía mucho mérito tanto los alumnos como los profesores, porque los profesores daban clases, clases a cambio de nada. Y la gente pues bueno, pues se hacían de noche precisamente pues por eso, porque la gente después de trabajar se iba se iba a estudiar, a aprender euskera. Y bueno, de ahí poco a poco pues se vio la necesidad de que, de que había que coordinar, porque bueno, iban saliendo en distintos puntos de Euskalerria, gauescolas y bueno, se se llegó a una coordinación. Y ahí fue un poco como surgió sutxuaeka. Eh ya se fueron ofreciendo distintos horarios, de mañanas, de tardes, sí, en de noche, aunque ya no son gauescolas, están en el pintagroso mm -hmm. de Euskaltegi y bueno, un poco surgió así y luego más adelante se vio también eh, la posibilidad de hacer barneteguis, que bueno, son internaus, no me gustan en castellano como suena la palabra, pero bueno, son internaus donde la gente va, normalmente suele ser de 15 días, eh, se apunta a la gente más o menos del mismo nivel, se junta y se van a un pueblo, eh, se intenta que sean pueblos eh, que viven en euskera y allí lo que hacen es, eh, bueno, Vivir, vivir los 15 días, las 24 horas en euskera, tienen sus horarios de clases y luego aparte tienen oportunidad de integrarse un poco en el pueblo donde les haya tocado y hablar con esa gente en euskera y bueno, y ver cómo es posible vivir en euskera, como la gente de que vive en ese pueblo lo hace y que ellos también pueden conseguirlo. Sí. Y bueno, la verdad que lo de los barneteguis es una idea muy buena, muy buena, porque la gente viene de ahí, aprende más en un barnetegui que lo que se puede aprender en un curso entero, porque son 24 horas Y bueno, me ha llegado a decir la gente pues eso, que ha salido soñando, en que soñaba en euskera, ¿no? Y se quedaban, al final. Se... <risa> al hilo ese que dices, por ejemplo, de los barneteguis, eh, supongo que aquí lo que es el euskera batua, el euskera normalizado, eh, en el barnetegui eh, la gente tendrá el euskal que no se hablará, en, ¿no?, en, en una modalidad, por así decir, ¿ha habido alguna especie de problema, por así decir, según el, el sitio de, de que haya habido...? Que no haya... No, la, lo que son las clases y la convivencia en Euskalti que se hacen en Batúa. Y luego, bueno, pues en el pueblo la gente entiende Batúa. Otra cosa es que tú igual te cueste más entenderles a ellos, pero bueno, no, problemas no ha habido, ¿eh? <coughs> en ese sentido no. Y luego sí que suele ver cursos un poco ya más eh, específicos para cada Euskalti. Euskalti le llamamos a la euskera de cada zona. Y suele haber, suele haber de del euskálqui de Vizcaya, del de Nacarra todavía no, pero bueno, esperamos esperamos que haya. Porque, bueno El Batúa surgió un poco pues por eso, porque euskera es uno, pero se habla de, de distinta manera en cada zona. Y además en zonas muy pequeñas cambian cosas, ¿no? Por ejemplo aquí en Baztán es un euskalki pero es como si fueran dos. En el norte se habla... usan unas palabras y en el sur de Baztán usan otras, ¿no? Entonces un poco... Por eso surgió el batú un poco por la comunicación de todos pero también por otra parte es una pena que se pierdan estos sexual que la gente mayor nos lo suele echar un poco en cara eso es verdad sí. pero por lo que se comentó lo que comentas no ha habido ningún problema de comunicación me refiero entre una persona que iba por ejemplo en, en un pueblo del, del principio del valle por así decir y uno que esté en el norte del valle se pueden llegar a comprender sí, sí, sí, perfectamente sí, sí, sí. ¿no? en sitios tan pequeños es, son palabras distintas pues nos entendemos todos bueno yo creo que con el castellano y también pasará no sí. nos habla igual en, en andalucía que, en, que aquí en el norte pero bueno pero nos entendemos otra cosa es igual ya pues en vizcaya y allí ya van a hay veces que cambia mucho pero bueno es que es uno de los argumentos que, por ejemplo, en Aragón sí que se, se ha utilizado un poco para minar, eh, ahora que ha salido la ley de lenguas, para minar un poco el, la normalización del aragonés. De, decían que había varias hablas pirinaicas, que no era un ara, que no existía el aragonés y claro, pues, yo creo que esos ejemplos, como tú has comentado, existen en todos sitios. Y en Aragón pues parecía que debíamos ser los, los únicos que teníamos a... <risa> no, pues aquí surgió así lo que es la Euskal Zahindía, que es la Real Academia de la Lengua Vasca, Y se vio esa necesidad porque, pues, encima que somos pocos y no nos podemos entender y, hombre, pues es una lengua que, bueno, como todas las lenguas, es que no, no, no hay por qué perder una lengua y si hay manera de, de unificarla y, y hacer que nos entendamos todos, pues bueno. Luego otra cosa es que por eso no hay por qué perder eh, los euskalquis o, bueno, uh -huh. las, la lengua que tengáis en cada zona. Pero bueno, el que te juntes con un vizcaíno y tengas una manera de comunicarte con él sin usar el español, pues yo creo que es muy importante. Uh -huh. Y a la hora de, pues de publicar libros, y de pues hace falta, yo creo que es necesario al fin y al cabo. Uh -huh. Muy bien, pues eh, esto es todo. Si no quieres comentar nada más... Pues nada, animaros a seguir adelante con nuestro trabajo y, y a vivir en nuestra lengua así como nosotros en la nuestra. Muy bien, pues muchas gracias por, por estar con nosotros, Elena, y bueno, pues vosotros también que os va to, a ir muy bien ¿eh? y que continúe con, con la mostrana de euskera. Muchas gracias, es bueno, que ricasco. Gracias a todos.